Te quiero como gata boca arriba, panza arriba te quiero, maullando a través de tu mirada de este amor jaula, violento, lleno de zarpazos como una noche de luna y dos gatos enamorados discutiendo su amor en los tejados, amándose a gritos y llantos, a maldiciones, lágrimas y sonrisas, de esas que hacen temblar el cuerpo de alegría. Te quiero como gata panza arriba y me defiendo de huir, de dejar esta pelea de callejones y noches sin hablarnos, este amor que me marea. Que me llena de polen, de fertilidad Y me anda en el día por la espalda Haciéndome cosquillas No me voy No quiero irme, dejarte Te busco agazapada, ronroneando Te busco saliendo detrás del sofá Brincando sobre tu cama Pasándote la cola por los ojos Te busco desprezándome en la alfombra poniéndome los anteojos para leer libros de educación del hogar y no andar chiflada y saber manejar la casa poner la comida asear los cuartos amarte sin polvo y sin desorden amarte organizadamente poniéndole orden a este alboroto de revolución y trabajo y amor a tiempo y destiempo, de noche, de madrugada, en el baño, riéndonos como gatos mansos, lamiéndonos la cara como gatos viejos y cansados, a los pies del sofá de leer el periódico. Te quiero como gata agradecida, gorda de estar mimada, te quiero como gata flaca, perseguida y llorona. Te quiero como gata, mi amor. Como gata, Gioconda. Como mujer te quiero. Como gata boca arriba, Gioconda Belli. Cultura, Raíces de mi Tierra. 23 años. Raíces de mi Tierra. Buen día, buen día. Quería contarles que arrancamos con la poesía de Gioconda Belli, esta poeta y novelista nicaragüense, nacida en Managua en 1948, junto a Ernesto Cardenal y Claribel Alegría. Inició la renovación de la poesía en su país. Un marcado acento erótico impregna buena parte de su obra, eso lo podemos observar. Grandiosa poesía completa de Gioconda Belli, eh, aunque la última producción denota una gran preocupación por los cambios políticos de su patria. Entre los libros más reconocidos se destacan sobre La Grama y Eva. Eh, sí, a Gioconda Belli como nicaragüense se la reconoce mucho en este ámbito de la poesía política y comprometida, pero como leíamos hace un rato como Gata Boca Arriba, la encontramos en su producción eh, más erótica, más sensual, más comprometida también, pero desde el lugar de, del amor. Y lo que escuchamos... Para musicalizar esta apertura poética que tenemos en este año en Raíces, era el estreno de un disco que, que acaba de llegar a la producción de Raíces de mi Tierra, se trata de Más Acá del Tiempo, el disco de Gabriela Bernasconi. Es el primer registro de esta pianista y compositora. Recientemente reci ha recibido el tercer premio del concurso Régimen de Fomento para Edición Discográfica de Música Folclórica Argentina del Fondo Nacional de las Artes. Eh, Gabriela Bernasconi con y es una pianista compositora y arregladora que nació en Buenos Aires se formó en la Universidad Nacional de las artes en el una bajo la dirección de Ana estampaalia se perfeccionó a su vez con de Schwtz o Schw Desarrolló una amplia actividad artística En el ámbito de la música académica Dando recitales como solista Y en diversas formaciones de cámara Grabó junto a Idés Bartz El CD Tangos Insólitos Y está presentando este primer registro Que es bien de ella no bien de ella Escuchamos un, un tema de Fernando Otero Otro otro pianista argentino Que vive en Nueva York Que dentro de muy poquito también se presenta aquí Milonga 10 Desde el disco Más Acá del Tiempo Lo estrenamos y aprovechamos para este primer momento de raíces de mi tierra. Les damos la bienvenida. ¿Cómo le va, gente? ¡Hola! ¡Dios bendiga! Habían estado aquí conmigo. Sí, estamos... sí atentos, atentos, por supuesto. Llega <risa> el sábado y bueno, buen día, Argentina. Buen día, Don Jigu. ¡Buen día, buen día! Buen día, Lidia del Valle. ¡Buen día! Buen día a todos, para todos. está. Todo escuchando. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Así es. Ahí estamos con la locura del sábado empezando un nuevo fin de semana 7 de noviembre, año 2015, las 10 de la mañana con 14 minutos el primer cuarto de hora del programa de hoy, vamos a tener bastante y entre este bastante trabajo, vamos a seguir presentando estrenos, el, el, el, el, el, el sábado pasado no no nos alcanzó el tiempo para presentar la de discos que teníamos porque sí. por suerte tuvimos notas tuvimos tuvimos visita bueno, no, tuvimos visita telefónica eh, la semana pasada Así que aquí estamos en el sábado 7 de noviembre Le vamos a dedicar el programa a mi chulo ¿Quién ah, es chulo? Mi chulo es Cristian Leonel Ferreira Que hoy cumpleaños ah, sí, es sí. mi sobrino Es mi sobrino, mi chulo chiquito Que cumple 20 9 29 no, años Dieve, y yo le digo un, un aplauso para Feliz Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que, que lo cumpla, Cristiancito que, que lo cumpla, cumpla Cristiancito, que lo cumpla feliz. Ay, ya, de parte de los claro. abuelos y de la tía Gali. Qué bueno. cosa, ¿no? Con esto de lo, el sobrino, eh, eh, ¿no? Esta cosa de ese es el hijo de, de la hermana. Claro. Pero es como un hijo propio, ¿no? Sí. Eh, sí, uno sí. lo llevó a pasear en la plaza. Cuando cumple el año los sobrinos, vos te acordás de cuando lo viste nacer. Qué lindo sí. proceso el de ver crecer a otra persona. Y, y mi claro, sobrino... ¿Quién va, va a pensar que pasaron 29 años? Y eso claro. te hace recordar que pasaron 29 años para uno también. Claro. <risa> Pero... Espero que ya esté levantado. ¿no? ¿Qué va a estar levantado? Te escuchando. <risa> ¿Qué va a estar levantado y escuchando? No le tengo mucha fe, pero por lo menos tenemos testigos y está sí, siendo claro, grabado esto de que el programa se lo dedicamos a él. Porque es posible que la mamá Betty que sí esté escuchando claro, así estamos eh en esta mañanita del sábado, sábado 7 de noviembre me estoy empezando a escuchar mal con el auricular pero no importa, bueno tenemos bastante, eh, en un ratito ya vamos a ir con otro con otro de los estrenos que tenemos para hoy las nostalgias de Santiago de Don Chigu eh, ya nos avisaron los amigos de de Gaboto de Ay, Paraná, si sí, nos avisaron eh, que van a estar retransmitiendo nuestro programa a Así que ya mismo estamos saludando a oh, los amigos. Bueno. Bueno, sí, señor. Si me permite, voy a aprovechar de saludar a Triple W Folclórica del Paraná.com.ar. Entre Ríos, saludo al amigo Javier Zárate, por intermedio de él el saludo para todo Entre Ríos. También a Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Buen día, amigo Juliana Torres por intermedio suyo saludo a todos los santafesinos. Y también a Triple W La Posta Radio ORG, amigo Gustavo Rixi. Los saludamos también y por Saludos. intermedio suyo a todo, a todo el Gran Buenos Aires y a Capital Federal. Así que estamos saludando a toda la gente que nos replica sí A partir de hace un ratito, Ajá. raíces de mi tierra Les agradecemos porque a través de ellos también podemos llegar A más personas, al interior nuestro A, a nosotros nos importa cómo están en el interior No somos como Prat Guy, ¿no? Que andamos diciendo <risa> claro, claro, claro. Nah", Y si viene un entrerriano, y si viene un caudillo del norte Que nadie lo conoce, que no sabemos ah, ocurrir sí. A ver si lo único que nos falta es que se quede con el poder Qué feo, ¿no? Hablar. Y ese es tipo de Macri, ¿viste? ¿Viste? Uno no tiene que pensar así de, de sus hermanos del norte. Él se refirió a, a un santiagueño por sí, dar un ejemplo. Sí. Y bueno, quedó para el traste decir eso sí, también, claro ¿no? Sí. Eh, nosotros un... tenemos un compromiso federal, este... ¿Cómo va a decir eso, no? De nuestros hermanos. Sí, de, bastante de, tanto... mal. ¿No se habrá dado cuenta o no entiende o lo poco que entiende lo desparramó a... Lo peor, es, lo peor es eso, que es parte de su ideología ideología occidental, moderna en donde el hombre tiene que ser rubio de ojos celestes, haber nacido en Buenos Aires porque sos más cool si sos más cool, tenés mucho más para saber, o sea que sos uh, seguramente un licenciado, un abogado viste que eh, para estos no, no, no existe un carpintero, no, para llegar al poder tenés que tener cierta sapiencia eh, mm. en lo posible algo de plata, haber estudiado en Oxford y la presidenta le contestó la no, presidenta le contestó bien, y le dijo, bien, o sea, acá hubo dos caudillos del sur, en vez del sí. norte, de Chubut, que fueron Néstor y la presidenta que le habla. Qué lindo, ya a mí me da de escuchar me daba ganas de aplaudir. Oh, no, muy Perfecto. bien. Eh, Empezó a, a replicar como como sí. tanto, ¿no? Que no hay que callarse mucho la boca porque si no piensan que aceptamos todo lo que dicen. Y mira si mirá se hubiera si San Martín, Santiagoio. no, no, pero además de la historia misma lo re, lo retruca, porque San Martín, Juana Azurduy, Belgrano, ¿de dónde vinieron también? Claro. No, este hablando de gente del interior. Bueno, ah, eh claro. <risa> nos agarró por no, el lado bebe, no. por el lado del saludo federal, nos metimos con sí. la, esto siempre hablando de política sí. Siempre hablando de política, don Chico, ¿por bueno, qué me hace hablar? Está, no, yo no hablo nunca, <risa> me hicieron hablar también Le hicieron hablar Tenemos un montonazo de agenda de espectáculos, sí, sí. un montonazo En principio recordarles que este programa eh, sale hasta la una de la tarde, los sábados en vivo Que después lo subimos al blog, que a, a Lidia le sale bárbaro, ¿eh? Al blog, blog www.carina-medio-maldonado.blogspot.com Ahí subimos todos los programas, cuando tenés ganas, entrás, escuchás. Eh, mirás las fotos, eh, escuchás las horas tranquilo porque están fragmentadas, podés escuchar la parte que más te guste, está explicado lo que sale en cada hora y hay algunas crónicas, algunas notas de espectáculos que fuimos viendo y que nos pidieron hacer alguna crítica y bueno, ahí también aparecen, ¿no? Anoche, por ejemplo, anoche viernes estuvo estrenando el unipersonal Soledad Silva Fernández, Ajá. que es eh, actriz, dramaturga. Ella estuvo presentando eh, el estreno de el arte del encuentro, eh, el sábado pasado estuvimos hablando con ella y en el Centro Cultural Borges presentó esta obra eh, que, que grafica la vida de 14 mujeres... 14 mujeres en una hora con el vestuario cambiado en el momento, ¿eh? Un unipersonal es estar ella solita con su alma, con el, la utilería, con el vestuario arriba del escenario se va cambiando y va cambiando de personaje. Era verdad todo lo que dijo. ¿Cómo no va a ser verdad? ¿Ah, claro, sí? eh, de hecho, anoche fue el estreno, pero Qué se lindo. sigue todos los viernes hasta creo el segundo viernes de diciembre, así que cuando ah, quieran ir, bueno. vamos, cuando tengan ganas de volver, vamos a verla otra vez anoche fue el estreno y la verdad es que estaba linda, la sala del Centro Cultural Borges, hay que decirlo también por suerte, cobija bastante gente muy limpio, muy cómoda la sala estas cosas también hay que decirlas, ¿no? era muy económica la entrada mujeres, chicas, obviamente que para el estreno iba a haber muchas mujeres y muchas chicas, ¿no? también mucha gente invitada, eh, pero hay una, una, hay una cuestión con los espectáculos que a mí me gustaría hablar en un rato respecto a la resistencia de los artistas nuestros, porque de pronto llegan los Rolling Stones, que están por llegar, o Luis Miguel, que está por llegar a cantar a Angeva, y estamos hablando de mucha guita, una entrada. Sí. ¿Cuánto sale una entrada? No, no, no, no, no. Ayer me estaban diciendo que una entrada para los Rolling está a dos lucas. 2.000 bueno, pesos, bien, y por ahí, por ahí está Bruno Arias, acá por ahí está Abel Pinto llenó, llenó un par de noches largas, pero de pronto está Silvia Gómez, o Facundo Cabrera, o, o una obra de teatro Under, y por ahí está lo, lo muy mucho que podés pagar, son 200 pesos. Claro, como caro eh, Como sí, caro sí. Eh, Pero también pagando 350 Uno parece que se siente como más confortable cuando más paga, ¿no? Y es una costumbre muy consumista, muy de capitalista eso Y por ahí cuando hay entradas que a veces son gratuitas Porque hay mucho espectáculo artístico Encima de música nuestra, artistas nuestros Autogestionados, esto que decimos todo el tiempo Y la gente no va sí. Y hay mucha mucho periodismo y mucha prensa enojada con esto Ajá uh -huh. Porque claro. se sienten en que el, el, el laburo no vale, la, la re, y estamos en resistencia permanente. Nos sucede a nosotros que estamos en la radio, eh, si se hacemos cuentas y, y llegamos a visibilizar la audiencia que tenemos nosotros ahora en relación con Aspen Classic qué pasa música, que es hermosa la música que pasa, pero que es extranjera las 24 horas del día y por ahí decimos y bueno, este sí, seguramente hay una orientación por escuchar radios grandes y nosotros que estamos en el aporte en el aporte emergente de la cultura, eh, sí, nos dejan un poco de lado, o sea que la resistencia cultural sigue siendo una gran batalla eh, para lo cual no podemos darnos por vencidos, así que por ahí en un rato podemos hablar de esto, porque también vamos a hablar con Juan Iñaki Juan Iñaki está presentando un disco hermoso. Ayer escuché esta nueva producción que además la presentó la presentó el 5, ¿cuándo fue 5? El jueves, ¿no? Sí. Eh, en el en Capital estuvo presentando este disco en el Teatro del Viejo Mercado. No pude ir a verlo, pero me invitaron. Me invitaron, eh, ahora que pienso me arrepiento que no fui a ver a, a, a Juan Iñaki porque está de gira por Buenos Aires, va a estar, eh, bueno, anoche estuvo en La Plata. Esta noche va a estar en Varadero, así que está presentando un disco hermoso que se llama De Siesta y Monte, y vamos a ver si podemos hablar con él a lo largo de la mañana para que nos cuente del disco y de los shows y de esta batalla cultural que hay, de esta lucha, porque, porque nos escuchen, que escuchen música nuestra, ¿no? También de eso vamos a hablar. Y ustedes, para lo que tengan ganas de conversar, de decirnos, de sugerir también, hay modos de contactarse. Nos gusta que ustedes también hablen. Pero claro que sí vamos, vamos a hablar un poquito y vamos, claro sí. sí. vamos a pasar los números de teléfono bueno al 4227 cero sí al 42 07 también hay otro 43 53 Ahí está. ¿Y la vía internet irnos? para bueno, que nos si escuchen? Nos quieren escuchar por internet, seguramente. Bueno, por la fmlatecno.com.ar Ahí está. Vamos a escuchar un poco más de música en esta mañanita de sábado y vamos a escuchar bastante porque las versiones son propias de esta orquesta de cámara hermosa que nos dejó el chango Farías Gómez. Los amigos del chango. Música de raíz folclórica latinoamericana, Raíces de mi Tierra 2015, un programa de folclore distinto. Fins demà! nos dejó el chango Farías Gómez, los amigos del chango orquesta, música de cámara Jerónimo Isarualde en la batería Omar Gómez en el bajo Ricardo Culota en trompeta y flujel horn Daniel Gómez en bandoneón Rubén Mono izarrualde en flauta Agustín Balbo en guitarra Alex Durán en clarinete, clarinete bajo y saxo tenor, Santiago Martínez en violín, Luis Gurevich en piano, Néstor Gómez en guitarra, Manu Urión en percusión, de Pablo Raúl Truyenca y Carabajal entre Mi Pago Sin Golpear y de Saldívar el humahuaqueño, los amigos del chango.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 presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Zini, Carlos Joaquín Durán, Dora Gianoni, entre otros. Correo electrónico edpatria.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia, 6369, Flores. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto.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 Le mandamos saludos a Alejandra leyes que está escuchando el programa, un beso bien bien bien grandote desde Science Peña hasta ella Bueno, en el momento de un estreno de los tantos que tenemos para este sábado en la trincherita, un programa de folklore la distinto. Escucha, escucha. Escúchala, escúchala, escúchala. Corriendo en los puros, Mis fotos en los muros. Ya van a saber de mí. Mam bembe. Hitano Debajo del puente cantando bajo de la tierra cantando se llama del puente, se llama María Paula cantando, Godoy mendigo, está presentando su nuevo disco Ambas, ciudad, Ambas. María Paula Godoy es argentina, nacida en Monteros, en la provincia de Tucumán, pero criada en Brasil. Vivió sus primeros años en San Pablo con su familia, viajó hacia allá con una valija llena de discos de folklore Lejos de su tierra mantuvo con esos discos su identidad, al tiempo que Brasil le enseñaba, claro, un nuevo mundo. La música funcionó como puente y María comenzó a cantar. Del encuentro y convivencia entre pueblos nace Ambas, un proyecto incentivado por profundos sentimientos de amor y honra, tanto por la tierra de origen como por los valores y expresiones de otra cultura, hecho realidad en este primer disco. Ambas entre Zambas y Zambas, Zambas con Z y Zambas con S, reúne música de dos tradiciones, la argentina y la brasilera, mientras juega con ambos idiomas y la interpretación de su voz maravillosa yendo y viniendo por dos naciones. La banda de María Paula Godoy... Está formada por Juan Martín Anguera, o Angera, en guitarra, Esteban Blanca, en batería y pandeiro, Jorge Rabito, en bajo, y Mario Guso, en percusión, mi querido Mario Guso. Invitados en este disco ambas, Franco Luciani, mi querido Franco, Eduardo espinazi Rubén Lobo, Nahuel Penisi, Luciano La Roca, o La Roca, Rubén Mono y Sarualte, Facundo Maidana y Daniel Guerrero. Ambas, el disco que estamos estrenando se presenta el 17 de noviembre en el Café Vinilo a las 21 horas, Gorriti 3780 entre Salguero y Bulnes. María Paula Godoy, uno de los estrenos de hoy en Raíces de mi Tierra. No saber quién soy, ni de dónde vengo ni para que importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena tan llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Si me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así si vagabundo és el pròpio mundo que va girando en un cielo azul. Que importa saber quién soy, de dónde vengo, ni por dónde voy. Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. O que eu quero são teus lindos olhos, morena, danseios de amor. Eu só brilhar no infinito e o mundo tão minutinho. El que importa saber quem sou nem de onde venho, nem para onde vou Só quero mesmo é o teu amor Que me dá vida, que me dá calor Se me despreza por ser vagabundo E meu destino é viver assim Ser vagabundo é o tudo que vai girando no céu azul não que importa saber quem sou nem de onde venho nem para onde vou não que importa saber quem sou nem de onde venho nem para onde vou que embora da saner gym soy de donde vengo ni por donde voy es falta saber quien soy de donde vengo ni por donde voy Escuchábamos a María Paula Godoy, estábamos estrenando el disco Ambas en la versión portuguesa-español de Víctor Simón y Alfredo Gil. María Paula Godoy cantaba El Vagabundo. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de tierra. Trincherita, sábados de 10 a 13. trincherita. Trin raíces de mi tierra raíces de mi tierra presenta por segundo fermín maldonado nostalgias de santiago vida vida ay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 se me representa como siempre bien patente mi pago, me puse a pensar allá cuando éramos chicos en la forma de criarnos me acordaba mucho de mi mamá porque justamente hablo de mi mamá porque es una de las que nos crió a nosotros y aquí en las grandes ciudades a veces vemos cosas que no nos gusta no podemos Entender, ¿no? Que se abandona Un chiquito a veces ¿Dónde está esa madre? Yo pensaba En mi pago En la forma que nos criaron Porque... Se me viene a la memoria todas esas cosas tan lindas que yo viví de chiquito, ¿no? ¿Cómo no te vas a acordar de tu mamá si yo me acuerdo que ella a la mañana tempranito se iba para el corral? Usted va a decir, ¿para qué va el corral? No señor, no señora, escuche esto. Ella sabía... Le hablo de mi mamá, yo andaba chiquito por atrás de ella curiosiando, mirando lo que hacía. Y me llamaba la atención. Ahora pienso de grande no todas esas cosas. Cómo agarraba un cabrito chiquito y le ponía la teta de una cabra grande en la boquita a ese animalito chiquito que no tenía defensa, no entendía nada, además se había quedado sin madre. Ese era un huachito, ella nos decía huachito y yo a veces no entendía, los chicos no entendíamos el huachito, pero después vamos entendiendo por qué se quedó sin la madre y ese animal chiquitito no sabe qué. En, en su vida no es como un pequeño como un ser humano y de ahí uno va entendiendo las cosas como hasta un animalito se lo cría porque se quedó sin madre él no sabe ni por dónde ni cómo ni cuándo va a tomar la leche y menos va a entender de comida no y se le daba con, con una cucharita a veces le daba la leche a ese a ese cabrito chiquito en el corral y lo cuidaba más a, a esos chiquitos que no tenían madre que los otros ya la misma madre se acomodaba y es el animalito se ubicaba por supuesto para tomar la teta. Esas cosas, ¿no? Y pensando no es que estoy comparando cómo se cría un cabrito y cómo se cría un chico. A nosotros, yo veía después ya cuando era grandecito, había pasado todos esos tiempos como mi mamá lo cuidaba al más chiquito. Le daba la teta, le daba la leche y cuando se iba criando le daba la, la comida bien preparadita según la edad del nene, ¿no? Porque no le vas a dar un pedazo de asado a un chiquito, ¿no? Ella sabía qué tenía que darle, le pisaba despacito con la cuchara, a lo mejor un poco de zapallo hervido, de choclo bien pisadito. Yo le estoy hablando en la forma que yo vi cómo nos criamos nosotros, de mi pago, ¿no?, de unos cuantos añitos atrás, usted se puede retrotraer en la vida y pensar, este hombre o esta gente se criaron así, ¿por qué están hablando? No, yo estoy hablando porque yo lo pasé, viví todos esos momentos, los vi, los vi, sí señor, sí señora, yo no reniego de nada, al contrario, cada vez que me acuerdo bien de mi mamá, todavía le sigo mandando besos para arriba porque yo sé que seguramente ella me está mirando. Ya no está con nosotros, ya no está conmigo. Pero por eso la recuerdo más. Y cómo no voy a estar agradecido si igual que, que a, a un chivito chiquito Nos daba la teta Nos criaba Nos ayudaba a vestir Nos ayudaba hasta a lavar la carita la manito el chiquito Usted no se acuerda de eso ¿Eh? Dígame si no se acuerda Señora, señor ¿Cómo no se va a acordar? A lo mejor No lo quiere decir Pero hay que decirlo Porque es lindo, es lindo Acordarse en la forma que te criaste Yo vengo de... Del monte, a mí el monte me enseñó mucho, yo vengo del silencio, el silencio me enseñó más todavía, vengo de las barrancas del río Dulce, vengo donde el agua... Eh, es corriente allá por el río no no de como aquí que son aguas que vienen distinto por un cañito y uno abre una canilla y la, la toma allá no muchas veces la levantábamos el agua del río con un jarro con una latita más vales que siempre no faltaba y qué lindo que era criarse así qué lindo que nos criamos allá.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 Ya me voy, la voz de Silvia Gómez, las palabras de Don Chigu, para los que piensan que ser de provincia no es ser menos, las palabras de Don Chigu son un milagro, andar es el disco de Alberto Morales, Flor de Lirio. Sí pasó, Nostalgias de Santiago, en raíces de mi tierra. Por Segundo Fermín Maldonado. Ay carnaval de mi vida y Raíces de mi tierra. Palabras para escuchar lo mejor de mi vida, saquearí. Radio para entender. Ay, Vidalita y Oaxaca, Tenemos un grupo en fase bo. No, no. Ya empezamos bien.